la seño Gabriela, ¿y quién más? La seño Carla. ¿Qué? La seño Carla, ¿de dónde es? De la biblioteca. La seño de la biblioteca, bien. ¿Y quién más está? ¿Bien más acompaña hoy? ¿Quién es? El papá de thiago la mamá de Charo. Bien, estamos acompañadísimas y acompañadísimos. Decime, Dante. Y una psicólogas. Y una psicóloga Todo el equipo, toda la comunidad educativa está hoy acá en FM Riachuelo. De este lado, ¿a tenemos? ¿A quién tenemos?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 que se puede llamar al 102, que se tiene que llamar al 102 sí. cuando vemos que a algún nene, una nena se le está vulnerando un derecho y que la 102 debería atender y debería darnos alguna respuesta. Cantamos el mismo himno con el mismo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 ¿Son personas bueno, o no? Persona? Sí. ¡Más ah, sí, sí. injusto! ¡Pero son chiquitas y La Niña 102 puede ayudar a los niños o a los adolescentes. ¿Y las niñas? Sí, sí las niñas. Pero entonces llegó el doctor, manejando un cuatrimotor, y sabe lo que pasó. Hora libre. Diez años que los jóvenes se apropian del aire.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 Bien Bien, vos no sueles ser más vergonzoso del grado No ¿Tu nombre? thiago Tiago, ¿cómo andas, thiago Bien Bien ¿Y acá ¿Sí? quién está? Hola, soy ¿sí Gonzalo Más alto y al micrófono, la próxima Chicas, <risa> ¿las chicas del grupo allá? Mía Mía, ¿cómo va? Luzmila Hola, Luzmila ¿Y acá quién está? Pégate algún micrófono, fíjate a cuál Bien cerquita al micrófono, Fran <risa> Bien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 español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa Chile, japonés en Ecuador.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 Obvio, ¿que no se pueden perder por nada el mundo o a veces...? Mm. A veces sí. A ya veces más sí. una. Bien, bien. ¿Y a qué se juega en el recreo? ¿A qué jugás vos? ¿Cómo era tu nombre? Que me olvidé. Gonzalo. Gonzalo decime bien pregadito al micrófono, ¿a qué jugás vos en el recreo? Jugamos a, bloque. Jugamos ¿A bloques. ¿A bloques? Sí. A 3 Bien. Y... No sé ¿Te hago nada. una pregunta más? ¿Las chicas y los chicos juegan juntos...?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 Porque hay un recreo que salís afuera y ahí sí podés correr. Porque hay más espacio. Hay más sí. espacio. Bien, adentro otro... no, porque ahí a veces te podés golpear y cuando corres adentro. Ok, entonces, ¿hay juegos distintos para adentro y para afuera? Sí. sí ¿Los sí, juegos sí. de adentro que son más tranquilos, cuáles serían? Eh, lo que decía él. Los no, que de... fombis. ¿Los qué es, lo, lo, No, lo él. Ah, perdón. La, ¿Qué la cosa? Ajedrez. Ajedrez. ¿Qué otro? A la yenga. Yenga.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 uno Ah, fuiste ya, chao. Otro 16 Claro, a, al fútbol no, nada. nada. Y ya no, es que se da, se pone, después sí. de, otra vez vuelven. ¿Vos tenés hermano, grande o chiquito? Hermana. Hermana, chiquito o grande? Pequeña. Pequeña, ¿y vos jugás con ella? Sí. ¿A qué jugás? A veces jugamos con la pelota. ¿Con la pelota? Y a veces leemos cuentos, jugamos. Bien, leemos cuentos. ¿Alguien más tiene hermano acá?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 Eso menos porque a veces cuando cuando hay güey, bueno, lo mismo que dijo Martina, cuando hable, cuando alguien habla, los otros lo escuchan y cuando los otros hablan, el que no habló no lo escucha, no ¿Es que Yo eh, estuve viendo un material que tuvieron trabajando con la CN que decía esto, el derecho a sentirse seguro, que nadie me va a pegar ni a tratar mal. ¿Y ¿Ustedes sienten que esto está se cumple en el grado?